Hola, ¿qué tal? Buen día a vos, a la audiencia. ¿Cómo andás bien, Mónica? Sí, sí, acá. Bueno. Sigue trabajando en diferentes frentes, ¿no? Sí, sí, sí, está bien. Acá en esta oportunidad te convocamos por el tema de la Ley de Seguridad Ciudadana. Eh, ¿Avanza ahí en el proyecto, en la legislatura? Eh, el pre-proyecto, el borrador, eh, para que eh, si alguien le quiere hacer modificaciones y esas cuestiones eh, está abierto para eso. Eh, la consulta que te hago, Mónica, eh, ustedes vienen trabajando con este anteproyecto desde hace bastante tiempo. Del, sí. del proyecto que, que ustedes pensaron, idearon y que le elevaron al el gobierno y el que se presentó finalmente en la legislatura para debate, eh, ¿sufrió muchas modificaciones? Sí. En realidad, nosotros veníamos trabajando eh, desde el año 2019, ustedes lo recuerdan bien, porque mm. buscábamos una modificación del paradigma. se en, Inicialmente, en aquel momento, estaban trabajando sobre una ley de modificación de sobre la organización de la policía, la institución policial, y nosotros pensábamos que había que modificar el paradigma por una ley de seguridad ciudadana que, incluye a la policía como institución, pero que también es mucho más amplio porque no tenemos el mismo concepto de seguridad ciudadana pública y ciudadana que se tenía eh, inicialmente en el proyecto. Eh, desde ahí se caminó mucho, ¿por qué? Porque tuvimos varias entrevistas, nosotros este, estuvimos conformando también, investigando, conformando, hicimos conversatorios eh, donde estuvieron invitadas no solamente... Eh, personas de la, de la provincia, sino también eh, personas a nivel nacional representativas del tema, de, con los municipios, con los diputados, inclusive también como un conversatorio, bueno, diferentes actividades. Y en realidad nosotros no teníamos un proyecto por parte del Ejecutivo por el que con el que, eh, digamos, lo conversábamos los temas y mm -hmm. nuestras posiciones, pero no había en ese momento un proyecto. Entonces, este es el primer proyecto que nosotros analizamos. Ahora, a este proyecto, desde nuestras expectativas, sí le hemos hecho modificaciones. Hemos presentado más de 60 60 puntos dentro del articulado, porque es extenso el articulado de la ley y el proyecto que ha quedado. Hemos eh, planteado más de 60 modificaciones. Eh, digamos algunas son puntuales algunas son inclusive refetidas a temas de el lenguaje mm. eh, que nos parece que no es un tema menor porque está también es posicionamiento verdad especialmente el, el lenguaje que se utiliza en el, en el libro hay que decir que la ley el proyecto está compuesta por técnicas no en el libro que está dedicado a la institución policial hemos hecho unas cuantas marcaciones respecto al lenguaje que se utiliza en la redacción de esos artículos. Pero también fuimos a cuestiones, digamos, estructurales de la ley. Eh, y fundamentalmente porque como colectiva nos interesa ver cómo participaría, y está dada la participación de las organizaciones sociales eh, sí. en la ley, a través fundamentalmente del Consejo de Seguridad Ciudadana. Y nosotros ahí hacemos hincapié para ver cómo asegurar la participación efectiva en las organizaciones este, sociales, en el, especialmente eh, en algunos artículos que han quedado para reglamentar y nos parece que es un tema muy importante como para que no estemos sabiendo exactamente cómo se va a a reglamentar la ley, así que pedimos participación también, eh, la posibilidad de participar en esa reglamentación. Pero también hay otros puntos que nos interesan, muy especialmente aquellos que están referidos a la formación del personal eh, policial y de todas las instituciones que van a formar el sistema de seguridad ciudadana, que es Interesante porque hay participación no solamente de la policía, sino de diferentes estamentos, organismos de derechos humanos, planteamos que ahí tiene que haber participación de los espacios de género, de las diversidades y las disidencias, que tienen que también estar este, todos los referentes a niñez y derechos de la niñez, y de la adolescencia, eh, representantes este, de las discapacidades, O sea que tiene que incorporarse un espectro importante en el Consejo de Seguridad Ciudadana para este, trabajar los temas de seguridad. Mm. Y, por ejemplo, como te decía, para nosotros la formación y la capacitación permanente de todo el sistema, pero también de la institución policial, de aquellas personas que se forman dentro de la policía, tiene que tener programas este, y una perspectiva amplia sobre derechos humanos, sobre género, sobre todas las leyes que han en las que ha avanzado nuestro país a nivel nacional y también incorporado legislación nacional para que forme parte eh, de la de la formación permanente hacia una policía cada vez más democrática y cada vez más respetuosa de los derechos humanos que es lo que nosotros pretendíamos desde esta colectiva eh, mónica eh, mencionaste recién que eh, cuando ustedes vieron el proyecto lo empezaron a analizar eh, le, me, le pensaron en unas y presentaron unas 60 unos 60 aportes modificaciones eh, a, a algunos eh, articulados eh, han sido atendidas eh, esos aportes Bueno, nosotros lo hemos presentado y eh, a las a todos los bloques primero. Mm. Luego nos han llamado, eh, ustedes saben que hubo una reunión en el área de comisiones, sí, ¿sí? Eh, nos han llamado y todas estas en eh, Como nosotros ya habíamos hecho la presentación eh, por escrito acá, a todos los bloques como colectiva, nosotros expresamos ahí nuestras, este, en líneas generales, los trazos más gruesos y más importantes. Uno de ellos era la capacitación, otro de ellos fue la participación en la reglamentación, Otro, son la, otro es la posición de la, del Estado policial, lo que nosotros está descrito en la ley como Estado policial y que nosotros este, cuestionamos desde varios puntos de vista eh, y tenemos nuestra posición tomada también en el manejo de las armas de la fuerza pública. Eh, incluimos observe, eh, un observatorio Incluimos dos, dos puntos que no están este, está, eh, reconocidos en la ley Por ejemplo, la capacitación para todo el personal de la administración pública en esta ley Y que a, eh, otro punto es que a partir del informe anual que se presenta Desde el sistema eh, de seguridad a la legislatura Existe un mecanismo ágil de seguimiento y corrección de la ley Bueno, estos puntos no estaban Nosotros todo esto lo expresamos en esta reunión y eh, la verdad que fue muy un intercambio muy valioso duró casi dos horas y también tenemos este el compromiso de ser revisado de ser recibidos en los diferentes bloques para continuar por eso no les podemos decir a ustedes cómo se va a quedar cómo van a quedar plasmia, plasmadas en la ley este estas estas estas solicitudes que nosotros hacemos de modificaciones, pero sí tenemos eh, hemos es, hemos sido escuchados, este hemos sido hemos tenido un diálogo respecto a estos puntos que hemos planteado y nos parece eh, que puede haber algún tipo de, mm, de modificación a lo que están trabajando en este momento los los y las legisladoras. Sí. Eh, el punto respecto a las condiciones de la institución policial También nos parece interesante Hablamos muchísimo sobre el tema de las armas Y de la fuerza pública dentro de la institución Porque uh -huh. nosotras tenemos una posición respecto de esto A ver, eh, eh, contala Sí, sí, por ejemplo Nosotras pensamos que se define el Estado policial Como la sumatoria de, los, de las obligaciones De los derechos del, de la institución policial Nosotros pensamos que hay que hacerle modificaciones a este concepto, porque, por ejemplo, no creemos que el policía deba portar el arma las 24 horas del día. Claro. Eh, pensamos que las debe, las debe portar en el tiempo en que está ejerciendo la función. También pensamos que... Todo uso de armas y uso de la fuerza pública, ya sea en la atención, en, en, en, en el comportamiento habitual cotidiano de la fuerza, como cuando enfrenta, por ejemplo, o cuando eh, tiene que participar en el control de, de, de movilizaciones o, o en acción, por ejemplo, que sea necesario utilizar la fuerza pública, todo eso tiene que estar protocolizado para que lo está, pero pensamos que debe estar detalladamente protocolizado uh -huh. y entrenado el personal en ese protocolo, eh, porque nos parece fundamental eh, que no esté eh, librado al azar este comportamiento, porque así es como luego aparecen este, acciones eh, muy negativas sí. en, el, en la actuación policial. No digo solo de la provincia, sino en general, ¿verdad? Sí, sí, Pero sí, vale. nos parece que eso se va de... Y esos protocolos también tienen que pasar por la aprobación, la revisión y la corrección del Consejo de Seguridad Ciudadana, donde ahí pensamos que tenemos que participar las, también las organizaciones eh, sociales entre el conjunto de las organizaciones de ese consejo, ¿verdad? Claro. Este, nosotras pensamos que además eh hubo un punto muy especial que se charló que son las armas inmovilizantes, se, se nos, nosotros lo planteamos, pero además se nos pidió que que detalláramos qué era lo que pensamos respecto de estas de estas armas, usted la, la, las las tacerezas famosas. Las que se conocen sí, como sí, sí. como nosotros le decimos taser taser, sí, sí. eh, algunas esta, algunas personas Sí, nosotros pensamos que hicimos referencia a que la colectiva considera que no debe un, usarse, por lo menos en el ámbito de nuestro territorio, ¿verdad? Sí. este Y que porque tenemos en cuenta los informes que ha realizado Amnesty internacional eh, respecto del uso de estas armas y además porque nos parece que no debería este correrse el riesgo de que sean utilizados como elementos de tortura. Bueno. Eh, eh, eh, sí. Por el otro lado, por ejemplo, también pensamos y que se deben incorporar eh, puntos específicos Por ejemplo, cuando se aborda la problemática de género Cuando se aborda la problemática de aquellas personas que podrían este, sospecharse O eh, presumirse que tengan eh, afectación de la salud mental En el caso de las discapacidades también, eh, pensamos que el trato hacia niños y adolescentes cuando está involucrada la policía tiene que ser absolutamente respetuosa de lo que establece la ley mm, 2703 este y la Convención Internacional de los Derechos de Niños. Todo esto referido, no solamente como son los abordajes, sino también, por ejemplo, si hay que, que de pronto y eh, llevar un, un niño o un adolescente cómo debe ser el el ámbito al que se lo lleva este cómo debe ser el comportamiento cómo se debe informar inmediatamente a los organismos competentes que son los, los organismos administrativos bueno una serie de puntos en cada uno de estos de estas situaciones que nos parecen interesantes también respecto al comportamiento con las, las personas con discapacidad y con afectación de la salud mental son Eh, por supuesto que en el caso de la violencia de género, además de los organismos, nosotros pensamos que también tiene que haber un abordaje específico a, a la actuación policial en estos casos, mm. eh, no solamente del ámbito donde debe ser recibida la persona, sino también desde el respeto a la intimidad y a, y al, y a sus derechos este, en integrales en este caso y a los abordajes integrales de riesgo que tienen que tener estas situaciones. Así que esos serían algunos, algunos de los puntos claro. que nos parecen interesantes. Sí, eh, y también nos parece interesante que haya una participación de los integrantes de la institución policial respecto de sus demandas laborales este que consideramos que tiene que haber un, un manejo, una posibilidad de que, de que haya una, se contemplen y, y se puedan dialogar sobre las demandas del, de los integrantes de la policía de la misma manera que no figura en la ley. Nosotros pensamos que tiene que haber un defensor de los derechos del, del policía que estaba en otros anteproyectos anteriores que han existido en algún momento en la Cámara de Diputados. Eh, eh, Mónica, sí. ¿están conformes ustedes desde la colectiva por el nivel de debate que se está generando eh, en torno al proyecto? ¿Se está invitando, digo, la legislatura? Eh, ¿Está abierta a, a aceptar sugerencias, a abrir el debate a, a toda la sociedad? Nosotras este, sugerimos también que sean invitadas otras instituciones. Para nosotros es importante, por ejemplo, en el ámbito de la capacitación y la formación, que sea convocado eh, el Ministerio de Educación que integra, está formando parte ¿no? del comité asesor a la formación, de, por ejemplo, de la política. Eh, Mónica, te estoy perdiendo el, el, el audio. Sí. Ah, ahí ahora ahora bien, ahora bien, dale. Bien, eh, nosotros pensamos que eh, no solamente tiene que formar parte el Ministerio de Educación... Sino también los gremios uh -huh. eh, respecto de la educación y también la universidad, porque este recordemos que la universidad en este momento hay un, una licenciatura eh que está en vínculo con con la institución policial, pero nos parece muy interesante que en los programas que va a haber en la escuela de formación. Este, en el Instituto de Formación de Seguridad, uh -huh. eh, estén involucradas estas instituciones tan fuertemente ligadas a la educación y a la formación del personal policial. Y pensamos que tienen mucho para aportar y decir respecto a este proyecto. Uh -huh. eh, nosotros eh, hemos este, mantenido en nuestros conversatorios eh, el, no solamente vínculo con las asociaciones, con los gremios, sino también con la universidad. Y nos parece que compartimos muchos de los puntos eh, que tenían en ese momento los representantes de la universidad, claro. especialmente en la formación. Sí. Creemos que hay que eh, llegar a tener una policía mmm, cada vez más democrática y más profesional, y entonces eh, estas instituciones deben ser convocadas. Eh, Mónica, el debate va a continuar eh, en las próximas semanas, esperemos que bueno salga la, la mejor ley eh, de seguridad ciudadana posible. Eh, no sé si quedó algo eh, que nos quieras decir, eh, completar, si no, muchísimas gracias. No, re, realmente lo que queremos es... Eh decir que la seguridad es un tema de toda la sociedad y no es solamente el tema de las armas o de la institución policial exclusivamente también es un tema de seguridad este las la, las ciudades eh, el tránsito este cómo se atiende las necesidades de la infancia de la adolescencia de las discapacidades es un tema muy este amplio y que el que debemos comprometernos con este tema, hacia nuestra vida cotidiana y, al, y a una mejor vida para toda la comunidad. Entonces nos parece interesante que esto siga, esforzamos ante los diputados y diputadas nuestro interés de seguir dialogando hasta, hasta último momento, hasta que salga esta ley y también después, porque bueno. consideramos que la ley tiene que tener la posibilidad de puesta en práctica Eh, tener agilidad para, para su modificación en caso de que se considere necesario.